algún anguzio y con Yetoriak bienvenidas bienvenidos un día más a Berrión el magazín de actualidad de Berriozari y Ratia Son las 9 en punto de la mañana, comenzamos un día más, día 21 de febrero y ahora mismo tenemos 0 grados en Berriozar, unas mañanas frescas las que nos tocan estos días pero luego conforme las horas eh, pasen se irá calentando un poquito el ambiente de hecho para hoy y se esperan 10 grados de máxima máximas que irán subiendo Conforme avance la semana para el miércoles se esperan 14 grados de máxima, 16 grados de máxima para el jueves e incluso 18 grados para el viernes, es decir, nos acercamos ya al tiempo plenamente primaveral. Eso sí, las mínimas continuarán siendo bastante bajas en torno a los 0 grados. Comienza aquí nuestro magazine de hoy, un magazine en el que hablaremos, como siempre, de la actualidad municipal y de la actualidad supramunicipal. Una actualidad que nos llevará hasta el Monte Ezcaba, donde recientemente un grupo de concejales, eh, alcaldes, eh, diferentes ediles y cargos electos de varios pueblos de, eh, alrededor del Monte Ezcaba solicitaron la paralización del plan que ha preparado, que tiene preparado el Gobierno de Navarra, un plan que incluye la construcción de una antena mirador y la devastación de la parte superior del monte por lo que varios ediles, varios concejales y como hemos dicho varios cargos electos eh, han solicitado esa paralización. Hablaremos con uno de, de esos cargos electos que estuvieron en esa comparecencia y en esa reunión con la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Estaremos Con Raúl Maiza de Bildu, eh, que también es concejal de Berriozar. Pero tenemos otros muchos asuntos que tratar, asuntos, noticias que abordaremos ahora mismo en nuestro informativo, en nuestro boletín informativo, así que no os marchéis, quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net. Comenzamos nuestro boletín informativo yéndonos en primer lugar al Valle de Egües, donde el voto del PSN ha impedido la reprobación del alcalde Josécho Andía. El voto negativo del PSN impidió ayer que el Pleno del Valle de Hues reprobara al alcalde Josécho Andía de UPN y a la concejala del mismo partido, Estefanía Clavero, en el marco de una sesión extraordinaria convocada expresamente para depurar responsabilidades políticas por las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de urbanismo. La sesión se celebró a petición de los grupos municipales de Navai Bildu e Izquierda Esquerra, quienes presentaron una propuesta de acuerdo conjunta en la que se planteaba, además de reprobar a los dos ediles por su actuación en diferentes procesos de adjudicación de promociones inmobiliarias irregulares, solicitar también su dimisión y disolver las sociedades mixtas en las que participa el Ayuntamiento. No obstante, y aunque la votación de la propuesta se realizó por puntos para facilitar su aprobación, esta vez no se repitió la la unidad de todos los grupos de la oposición, que hace algo más de dos semanas comparecieron conjuntamente ante los medios para denunciar las irregularidades, ya que el PSN y el Partido Popular votaron del lado de UPN y en sentido contrario al resto de la oposición. María Chivite, la portavoz socialista, explicó que está claro que ha habido irregularidades y podemos afirmar que estas actuaciones han perjudicado a los intereses de los vecinos. Por ello, planteó dos puntos de acuerdo alternativos para solicitar que José Chuandía y Estefanía Clavero abandonen sus puestos como consejeros en las sociedades públicas, que es el ámbito en el que han hecho dejación de sus funciones, y para pedir a UPN que resarza los daños que ha causado a este ayuntamiento. Ambas propuestas obtuvieron luz verde por parte de, del Pleno. No obstante, los grupos de Navay, Bildu e Izquierda Izquierda manifestaron su desacuerdo con la posición del Partido Socialista, al que Bildu calificó de incoherente, ya que admite la existencia de irregularidades en los temas tratados en la Comisión de Investigación, pero no cree necesaria la reprobación de los cargos públicos que han cometido estos eh, ilícitos, actos ilícitos e irregularidades. Bien, y pasamos a otra polémica, otro imputado más en el proceso abierto en Madrid por los tartazos a Barcina. La Audiencia Nacional Española citó ayer como imputado a Miquel Álvarez para que preste declaración este jueves dentro del proceso abierto por los tartazos a Yolanda Barcina. El tribunal acusa a Álvarez de atentado a la autoridad por la acción realizada por la plataforma Mugitu el pasado 27 de octubre en Toulouse, donde varios activistas contra el TAP lanzaron tres tartas de merengue a la cara de la presidenta del gobierno de Navarra. Desde la plataforma Mugitu denunciaron lo absurdo de este proceso que busca la criminalización de una acción de protesta que se enmarca dentro de un amplio abanico de acciones directas no violentas, en palabras de esta plataforma. Recordaron que este tipo de acciones no tienen consecuencias legales en cualquier país de nuestro entorno, mientras que en su caso está siendo objeto de una persecución que roza lo kafkiano. Este nuevo auto, a juicio de Mugitu, pone en evidencia la impunidad con la que el gobierno de Navarra quiere conseguir una sentencia ejemplarizante y vengativa para castigar un acto que despertó gran júbilo popular en Navarra. Bien, y pasamos ya a las noticias de Berriozar. La plataforma contra los desahucios convoca una concentración para denunciar la orden de desalojo recibida por una familia de Berriozar. La protesta se realizará el 23 de febrero, este mismo jueves, a las 7 y media de la tarde, frente al ayuntamiento. El objetivo es denunciar el caso de Juan y Julia, vecinos de Berriozar, que serán desalojados el próximo día 24, viernes, a las 10 de la mañana. Tal y como denuncia la plataforma de personas afectadas por la hipoteca, la falta de empleo y precariedad laboral ...hacen que muchos hogares no puedan afrontar el costo de necesidades básicas... ...entre ellas el pago de la hipoteca de la vivienda. Cuando esto ocurre, el ordenamiento, el ordenamiento jurídico vigente... ...prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria... ...que conlleva que la entidad bancaria pueda adjudicarse la vivienda... ...por el 60% del valor de tasación... ...y además seguir exigiendo a la familia el monto restante... ...más los intereses y los gastos del procedimiento judicial. Así, el hipotecado que ya ha pagado parte de la vivienda se queda sin ella y en ocasiones tiene que seguir pagando la deuda por la que se le irán embargando los salarios y otros bienes. Por contra, el banco que ya ha cobrado una buena parte de esa deuda seguirá cobrando en el futuro y además se queda con el piso que podrá volver a vender a otra persona y así la rueda volverá a ponerse en marcha. En otros países se reconoce la dación en pago que supone que si una persona no puede pagar la hipoteca entregando la vivienda pueda, queda condonada la deuda. Así lo han entendido también todos los grupos municipales de nuestro pueblo a excepción del Partido Popular, ya que aprobaron en el pleno eh, del mes pasado pedir al Gobierno y al Parlamento la dación en pago retroactiva, aprobar una moratoria y tomar las medidas a nivel municipal para paralizar los desahucios.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 perfiles a los que opta. Unos perfiles que eh, se dividen en los siguientes grupos, personas jubiladas, personas paradas, jóvenes de 18 a 25 años, personas discapacitadas y resto. Cada persona podrá apuntarse a más de un perfil y siempre optará al perfil resto de población. Las personas que no reúnan las condiciones de ninguno de los cuatro primeros perfiles aparecerán solamente en el perfil resto de población. El día 29 de febrero a las 7 de la tarde en el Kulturgune se realizará por sorteo la adjudicación de los huertos ecológicos. Y otro plazo, uno que todavía no se ha abierto aún, la, el de la preinscripción en la escuela infantil. Será del 1 al 16 de marzo, cuando esté abierto el plazo de preinscripción para esta escuela infantil municipal de Berriozar. Pueden solicitar plaza los niños y niñas nacidos en 2010 y 2011 y también los nacidos en el 2012, cuyo nacimiento se prevea para una fecha anterior al 14 de mayo de este año, es decir, 16 semanas antes del inicio del curso. Las solicitudes ...podrán recogerse en el vestíbulo del Ayuntamiento de Berriozar... ...de 8 y media de la mañana a, a 11 y media... ...en la web municipal berriozar.es o en el teléfono 012... ...y esas mismas solicitudes una vez cumplimentadas... ...podrán entregarse en el mismo vestíbulo del Ayuntamiento... ...de 8 y media a 11 y media de la mañana... Y concluimos nuestro boletín informativo eh, recordándoos que eh, hay una salida montañera organizada por el BKM Menditaldea al monte Autza. Este monte de 1.306 metros será el objetivo del grupo de montaña BKM Menditaldea en su próxima excursión. Una marcha montañera que, participa, que partirá el próximo sábado día 25 a las 8 de la mañana desde la plaza Lancheluce. Bien, y con esto damos por concluido nuestro boletín informativo. Más información en los siguientes boletines, en las repeticiones a lo largo del día en Berriozar y Retia y, como no, en la página web eguzquiplaza.net. Bien, y ahora os dejamos con un poquito de música y volvemos enseguida con Raúl Maiza en nuestro tiempo de entrevistas. Segundo de tu vida, se convirtió en parte de mí, taal, tu tu no de tweede taal, de tweede taal, de tweede taal, de tweede taal, de tweede taal, de tweede taal, de tweede taal, de tweede de tweede taal, de tweede de de tweede taal, Ik es que niet no puedo vivir sin Ik resistir, niet leven zonder que Ik para niet leven zonder que para kan sus piernas son irresistibles? Que su sonrisa la zonder Seguimos adelante en Berrión, son las 9 y 26 de la mañana y como hemos dicho antes eh, vamos a charlar con el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Raúl Maiza, sobre el Monte Ezcaba y ese plan eh, que bueno, prevé varias actuaciones eh, cuando menos polémicas. Eh, Raúl Maiza de Guinón. Eh, bueno, eh, recientemente aparecisteis unos cuantos cargos electos de diferentes eh, pueblos de la zona eh, para denunciar un plan que, según vosotros, puede ser muy perjudicial para el eh, monte Ezcaba. Eh, un plan que se quiere, llevar a, o se quiere poner en marcha, además, en forma de pesís. ¿no? Eh, cuéntanos un poquito en qué consiste este plan y por qué, eh, os, oponéis, eh, a, ¿por qué os oponéis a él de forma tan, tan frontal. Bueno, pues como has comentado, la semana pasada, el, el miércoles día 15, pues varios cargos electos de Berriozar, de Atarrabia, de Jusla Peña, de Berrioplano, de Ansuayn, de Ezcabarte y de Iruña nos juntamos con la Mancomunidad, con, lo, con, el, con el gerente de la Mancomunidad, pues bueno, pues para expresar nuestra oposición a este, a este plan. Uh -huh. Y bueno, eh, principalmente, bueno, pues porque creemos que, que falta información, a los, a, los, a los pueblos nos falta información, ¿no? Uh -huh. Y aunque ellos dicen que lo han hecho con transparencia y con participación, nosotros creemos que, que no ha sido así, que nos han intentado vender un poquito la moto y por eso, bueno, pues pedimos la paralización de este PESIS hasta, bueno, hasta tener más información y hasta poder trabajar un poquito más con este, con este tema. Para la gente que no lo sepa, lo, lo explicamos, el PESIS es un plan sectorial de incidencia supramunicipal, una forma de llevar a cabo un plan, un proyecto, eh, por la que no se cuenta con los eh, ayuntamientos, ¿no? sino que es algo que se supone que es supramunicipal y, por lo tanto, eh, en ese caso, eh, Berriozar o cualquier otro pueblo eh, que cercano a Ezcaba no tendría nada que decir eso es eso es un poco lo que lo que es un pesis no y además en, en la mayoría de los pueblos yo creo que tenemos bueno pues eh, unas experiencias malas con estos tipos de pesis porque al final pues eh, te vulnera un poco el derecho tuyo a poder bueno decidir no lo que quieres para tu pueblo entonces bueno creemos que no es la mejor manera ¿eh? pero pasa que bueno es lo que el gobierno de navarra Pues defiende a la hora de que va a actuar contra. o va, va a actuar en diferentes pueblos, ¿no? Entonces, ellos siempre defienden que, que tienen que hacerlo a través de un PSIS. Uh -huh. Nosotros no vemos que sea la mejor forma, porque nos, nos quitan esa capacidad de poder decidir y de tomar decisiones y de poder cambiar alguna cosa. Y entonces, bueno, pues la verdad es que no, no nos gusta, ¿no? No nos gusta esto de los de uh -huh. los Pesís. en concreto, este, este Pesís del Monte Ezcaba tiene bueno tiene varias eh, vertientes, ¿no? Y son varias las cuestiones por las que vosotros. Eh, lo criticabais. Eh, una de ellas es bueno lo faraónico del proyecto, ¿no? Eh, que... Eh, prevé un, un teleférico, la construcción de una enorme antena. Cuéntanos un poquito más detalles sobre este proyecto. Sí, bueno, es un proyecto que, bueno, que lo, como comentaba antes, ¿no? que, que creo que se ha, se ha partido de una falta de información. Quiero decir que los, los ciudadanos y de, de estos municipios no conocen bien lo que se quiere hacer. Luego tampoco se conoce qué costo real va a tener y ni, ni qué plan de, de viabilidad va a tener. Quiero decir que se, se va a invertir muchísimo dinero para hacer unas obras grandísimas pero luego no sabemos qué, qué, qué viabilidad puede tener esto. ¿no? Si va a suponer luego una carga eh, muy costosa para los ayuntamientos o... En un momento o, como este, además. Eh, exactamente. ¿no? Vivimos en un momento de crisis y creemos que no, no es el momento de hacer este tipo de infraestructuras. ¿no? Uh -huh. eh, el, el proyecto tiene dos fases. Una primera fase, que, bueno, que sí que la podíamos entender como razonable, que es pues, adecuar los caminos, El hacer, bueno, pues los caminos más accesibles, el cuidado del monte, pero luego viene una segunda fase, que es la que nosotros entramos aquí un poco en confrontación con la mancomunidad, que es el tema de, bueno, de poner una grandísima antena en lo alto de Zcaba, ¿eh? que, que en vez de ver monte vamos, a, verlo, vamos uh -huh. a ver una antena. Y luego, bueno, pues se plantean también el acceso a través de un, de una, de un, teleférico. De un teleférico, ¿no? Que bueno, que eso nos parece, bueno, pues nos parece monstruoso, ¿no? Eso, vamos, no tiene ni pies ni cabeza. Y además, aparte luego plantean un poco la urbanización de, del monte Zcaba, ¿no? Nosotros uh -huh. creemos que el monte hay que dejarlo como está, ¿no? Que y no hay que urbanizarlo ni ponerle farolas. El monte tiene que ser monte, ¿no? Nosotros uh -huh. pensamos que, que esto no sería un parque natural, sino sería otro tipo de cosa, ¿no? Y además, uh -huh. que ellos plantean también la consolidación del campo de tiro, uh -huh. no, no es, no, no, a nosotros no nos cabe en la cabeza cómo un parque natural puede tener un polígono de tiro, ¿no? Y encima, ampliarlo, ¿eh? Entonces, bueno, creo que en estos términos, eh, así como Berriozar, los demás pueblos, estamos totalmente, pues, en contra, ¿no? Uh -huh. Un plan que quiere llevar a cabo la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Recientemente os habéis reunido con ellos, ¿no? ¿Cómo fue esa, esa reunión? ¿Qué, ¿Qué impresiones habéis cambiado? Bueno, pues la reunión la verdad es que fue bastante satisfactoria, ¿no? Porque, bueno, la mancomunidad desde, desde un principio, pues bueno, ella ha hecho como de mediadora un poco entre el gobierno de Navarra y los distintos ayuntamientos y siempre, bueno, pues expresándonos que ellos están siempre como, bueno, pues como meros sujetos para poder realizar el plan. Que si realmente los ayuntamientos eh, no vemos con buenos ojos este plan, pues que ellos no, no van a ir para adelante. O sea, uh -huh. que te, en principio nos dejan un poco a los ayuntamientos ser los, los que decidamos cómo querer hacer este, este plan, ¿no? Entonces, bueno, bueno pues... por, por ese lado positivo, ¿no? Yo creo que fue una entrevista muy satisfactoria y, bueno, y así lo expresamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues entonces al, al menos podemos decir que para los diferentes pueblos de la zona sí que hay eh, esperanza de cara al futuro de que eso no llegue a, a llevarse a cabo, ¿no? Sí, nada más, yo creo que en pocas, en pocas ocasiones, pues, tantos pueblos y tan diversos, pues, nos, nos podamos juntar y estar a una, ¿no? Yo creo que somos eh, siete pueblos que rodeamos el Montezcaba, donde nos hemos puesto de acuerdo en, bueno, pues, en defender nuestro monte Y bueno, sí que vemos que hay que hacer una serie de actuaciones, pero esas actuaciones tienen que ser bueno, pues consensuadas y que tengan una, un impacto ambiental lo mínimo posible. ¿no? Y no, no vemos como hay un teleférico o unas antenas gigantes. Uh -huh. Y luego hay otro tema que sí que ha salido encima de la mesa, que este, que este proyecto no, no lo trata y nosotros creemos que es muy importante, que es el, el tema del fuerte, uh -huh. ¿eh? Entonces, eh, se deja una puerta abierta, en el proyecto que presenta la Manconía, se deja una puerta abierta a una futura eh, actuación en el, en el Fuerte, pero que no dependa de los ayuntamientos, que mm. sea bueno, pues a título personal, que cada uno haga lo que quiera ahí en el Fuerte. Y nosotros creemos que, que el Fuerte es de todos los navarros, creemos que ahí tiene que ser un punto histórico mm. de nuestra comunidad y que eso no se puede pasar por, por alto. ¿no? Y nosotros creemos que un plan... Debería de enfocar claramente lo que se quiere para este para este fuerte. Un fuerte que ahora mismo, bueno, continúa cerrado, está, sigue siendo propiedad del. Eh, ahora mismo no, no sé quién es el dueño del ministerio de sí. Defensa, ¿no? Sí. Uh -huh. y, y en ese sentido parece que todavía es, es intocable, ¿no? ¿Todavía no, no, no se puede acometer nada? O no sé sí, si... nosotros bueno, desde los distintos ayuntamientos hemos planteado que sea el gobierno de Navarra quien se haga con este fuerte, ¿no? Y luego, bueno, pues que se decida lo que se quiere hacer, pero siempre mirando un poco a la historia que ha tenido este fuerte, ¿no? y que sea un punto de, de encuentro de, bueno, pues de, de distintas visiones de, de, de lo que ha ocurrido allí y darle un poco ese sentido histórico, ¿no? y mm. creemos que, que esa es la buena la buena función, mm. no que se convierta pues en un parque como, como, como hay en San Sebastián como en el, el Monte, el Monte Higueldo, o que suban allí y pongan un McDonald's este tipo de cosas que, que sí que deja, que deja abierto este, este PSIS, ¿no? De, que, hecho, de hecho parece bueno, parece una broma o parece alguna una locura pero sí que ha habido propuestas de este, de este tipo, ¿no? No es la primera vez que se oye hablar de poner un parque de atracciones eh... En lo, en lo alto del Montezcaba o de, de hacer una especie de parque temático. Del... Sí, pues por eso yo creo que, bueno, gracias a Dios, pues eh, ahora con, bueno, pues con la crisis, la verdad es que no, no ya, esos planteamientos yo creo que han desaparecido un poco, no pero, pero sí que era posible, ¿no? Entonces los, los ayuntamientos somos responsables del Montezcaba y creemos que, que ese no tiene que ser su fin, ¿no? Yo creo que tiene que ser un monte para que todo el mundo disfrute, pueda subir con la familia andar y disfrutar del monte y no tenga que ser un tipo uh -huh. lúdico. ¿no? Antes has comentado que la mancomunidad sí que ha tenido una actitud más conciliadora, digamos, de hacer trabajos de mediación entre los ayuntamientos y el gobierno de Navarra. No sé si habéis tenido oportunidad de hablar directamente con el gobierno de Navarra o si, ha, o si todavía no, no, no, ha, no ha tratado el asunto, si no sabéis eh, qué, qué, qué punto de vista tiene en este asunto. Bien, lo único que sabemos del gobierno de Navarra es que, bueno, pues la pequeña partida que tenía destinada a este proyecto pues bueno, la ha retirado ¿no? eh, bueno, como ha hecho con tantas otras ¿no? ha retirado un montón de partidas y entre una de ellas ha sido la del, la del PESIS de Zcaba. entonces bueno pues en ese sentido, pues nosotros contentos Porque ahora tenemos más tiempo para poder reflexionar sobre qué queremos con el Montezcaba, abrirlo a una participación ciudadana, pueblo a pueblo, y que realmente sean los, los ciudadanos y ciudadanas las que decidan lo que quieren para, para el Montezcaba, ¿no? Muy bien, pues esperemos que, que sea así que sean los ciudadanos los que decidan qué es lo que quieren que sea el, el Montezcaba qué, qué es lo que quieren que sea el Fuerte de San Cristóbal que está a lo alto y bueno, veremos cómo evolucionan todos estos acontecimientos Raúl Maiza, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente Esquerri es Casco, eh, tal vez te va Esquerri es Casco 40 minutos de la mañana. Nosotros nos despedimos ya hasta mañana. También a las 9 de la mañana volverá el magazine Berrión un poquito antes a las 8 y media. Tendremos el boletín en euskera. Y nosotros ya no nos queda nada más que deciros, más que muchas gracias Esquerri Casco por haber estado con nosotros un día más y que nos vemos mañana a partir de las 9 en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net. ¡Ordurarte! ¡Chincho aquí están! ondo bici! Allo.